Esta música, a ¿Por qué no se toca en vivo? A ver, ¿tota、en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí、sí, está. Probando. Y ya hace 20 años.